Radiocracia de lunes, un lunes espectacular, lunes 9 de abril y no es para menos que sea espectacular porque como todos los lunes en Radiocracia recibimos a la gente del espacio El Disenso, ¿eh? un sitio de eh, periodismo de investigación por amor a la patria y estamos ya en contacto con Mariana Escalada. Buenos días Mariana Hola, Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bueno, y estábamos este, preocupados porque por ahí este, tenemos la sensación de que estamos desprotegidos, pero no siempre es así, ¿eh? Digo desprotegidos frente a los eventos naturales o frente a la naturaleza, y este, muchas veces este, hay que recurrir a las autoridades para cerciorarnos para de si estamos a merced de la naturaleza o no, Mariana. ¿sabes de qué te estoy hablando, no? Estoy hablando de la nota, que ustedes han realizado en el disenso y que se titula Lucha contra el narcotráfico. Claro, vos viste que la, la gobernadora está dando sus tremendas luchas en la provincia. Bueno, la semana pasada eh, se conoció que eh, se imputó a tres comisarios. Lo loco de esto es cómo se llega a la imputación de estos tres comisarios de la bonaerense, de Ritondo y de Vidal. Cuando... Ellos nombran eh, al comisario portero para, revelar, para relevar a lo que es la departamental de Pilar. Cuando se va a hacer el conteo en el depósito judicial, descubren que faltan 5.400 kilos de marihuana incautada en procedimientos, media tonelada. Entonces citan a todos los comisarios que tuvieron que ver con ese traspaso y con ese manejo de este sitio donde estaba depositada la, la marihuana. Y cuando van a, ante su señoría las cuatro personas involucradas declaran que a la droga se le comieron las ratas. La marihuana, 4, 540 kilos que faltaban, se lo habían comido las ratas, es así nada más. Exactamente, Parecía... media tonelada de marihuana faltante, más de media, un poquitito más, 540 kilos, bueno, según estos comisarios y en principal, había sido consumida por las ratas. Entonces el juez, que es González Charvay, que es el juez que está en casi todas las causas de narcotráfico que ocurren en la zona de Pilar, bueno, solicitó una inspección al depósito y pide pericias. Pero, pero acá también hay algo muy loco, porque piden pericias para buscar roedores muertos. Cuando todo el mundo sabe que las ratas cuando comen enseguida hacen su deposición, o claro. sea que si hubiese habido una cantidad inmensa de ratas que se coman media tonelada, tendrían que tener media tonelada de caca también ahí. De cosa caca de no ratas. tal cual, tal cual. <ríe> bueno, pero estuvimos pagando nosotros como Estado las pericias para saber si encontraban eh, cuerpos de roedores muertos. Imagínate la cantidad que necesitas para comerse media tonelada de marihuana. Sí, sí, con seis ratitas no alcanza, por más que sean unas ratas grandes. Ahora, ¿por qué las buscarían muertas? Se ve que la formación respecto de los daños que provoca la marihuana es muy poca en, en la fuerza. Sí, muy raro el tema de las pericias que pidieron para comprobar esta versión, porque eh, buscar roedores muertos por ahí, o sea, tendría que haber buscado si, si, si le daban credibilidad a esta versión, que ya de por sí no conozco muchas ratas que sean adictas al cannabis, pero... Eh, deberían haber buscado, por ejemplo, algún paquete que haya estado mordido, o sí, deposiciones, porque no puede haber ratas de deposiciones. En el Los tiso, paquetes o sea, todos mordisqueados, o alguna rata voladora inclusive podrían haber buscado, pero no cadáveres claro, de ratas. muy rara la versión, muy muy rara. Bueno, esta gente ahora está imputada, eh, van a tener que, que declarar, van a ser indagados el 4 de mayo, eh, es muy grave que haya desaparecido esta cantidad de, de droga incautada, ¿sí? No, no es, un es un paquetito, no, es media tonelada, o sea, tomamos por claro. que es muchísimo, mucho más que algunos de, de estos supuestos eh, booms de lucha contra el narcotráfico que publica la, la ministra Ullrich desde su cuenta de Twitter, viste, que a veces ponen, incautamos 200 gramos, bueno, media tonelada, esto no lo publicaron, ¿sí?, de acuerdo con eh, las actas, dice la nota Mariana, debía haber en ese depósito unos 6.000 kilos y había, encontraron 5.460 kilos. Sí. Ahí, sí, está, sí, ahí, sí. ahí está la diferencia de 540 kilos, más de media tonelada. Por eso quedan involucrados todos los comisarios que han estado eh, relacionados a la guarda de esta droga, porque... Es gente que está eh, en lo más alto de la escala policial, esto hay que entenderlo, no es la persona que, que cierra las llaves del depósito, no, no. Eh, es la gente que está más arriba en la escala de la policía en Pilar, ¿sí? Claro. No hay más arriba que esto. Entonces, porque después ¿sí? llegan las noticias y no, el que guardaba el depósito, no, no, acá los, los que están imputados son los tres comisarios más altos que hay. Eh, hablamos del de comisario Especia, de Sheffer y también de Julio César Torres. Así y también, el principal Rodríguez, eh, que el... también estuvo involucrado en la guarda. El tema es que bueno, el Ministerio de Seguridad, que está con Ritondo, eh, abrió un, un sumario administrativo paralelo, ¿no? por imputarlos por las irregularidades en el proceso del guarda. Que claramente lo que van a decir es que desapareció porque estuvo mal guardado, porque no, no, no se cumplieron los procedimientos de seguridad. El tema es que se descubrió la semana pasada también que Especia, que es el comisario que está implicado, que recién nombraba, eh, no presentó su declaración jurada de 2017. Ah, bueno. O sea que ahí cualquier chico de primaria te dice, ojo, que si no presenta su declaración jurada, podría haber un enriquecimiento ilícito de parte de esta persona que ahora está vinculada con la desaparición de más de media tonelada de marihuana. La, saco así en el aire a la cuenta, Mariana, no hace falta ser Einstein. Eh, de todas maneras, estos comisarios est seguramente están eh, guardados, aprendidos, ¿tendrán alguna pulsera electrónica? Para nada, no desafectaron de las funciones cotidianas estos efectivos porque eh, quiere el Ministerio esperar a que la justicia resuelva la situación procesal de cada uno. Así que hasta el 4 de mayo al menos van a seguir cumpliendo con sus labores eh, se ve que ellos no, no pueden afectar la causa, como si la, la afectan otras personas que seguían derecho. O sea que para eh, el Ministro de Seguridad bonaerense, Ritondo, eh, estos comisarios no necesariamente van a entorpecer la investigación, ni se claro, van a dar a la fuga. Claro, comisarios que perdieron media tonelada de, de marihuana y que dicen que fueron las ratas, son probos para estar en, en, su, en su puesto, en, sus funciones. en su tan alto puesto y con sus tamañas responsabilidades, Hasta tanto la justicia eh, resuelva. Muy bien, muy bien. Bueno, Pero si no se les pierde otra cosa más en el camino, ¿no? Porque de acá a mayo por ahí exacto, hay tiempo para exacto. que... Exacto. Mientras no se pierda alguno de ellos, inclusive vamos a estar bien. Lo cierto es que ahora me quedo con la duda, Mariana, de si estamos mejor en manos de estas autoridades o en manos de las ratas. <risa> es, difícil, Mira, es, ¿Eh? es difícil. Es complejo. Es difícil. Es complejo. Es difícil. Bueno, Ritondo es una persona que brilla por su ausencia en muchas oportunidades cuando hay este, novedades del mundo de la, de la seguridad o de la inseguridad que hemos visto crecer en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, no tan desaparecida Vidal que eh, sí brilla eh, siempre frente a las cámaras, pero no necesariamente frente a los micrófonos o a la requisitoria periodística. Este, Mariana, te agradecemos este contacto, pero si de todas maneras que te querés redondearlo de alguna manera o vincularlo con alguna otra investigación que estén haciendo, te lo vamos a agradecer, por supuesto. Mira, te iba a mencionar eh, algo muy muy cortito respecto a lo que son eh, los temas escolares, las escuelas públicas. El otro día Vidal dijo que la, la educación pública no daba para más. Nosotros subimos un par de videos sobre las escuelas eh, en Cava y en Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque... Vidal y Larreta la semana pasada hicieron anuncios respecto a la inversión que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en materia educativa. Vidal volvió a anunciar construcción de nuevas aulas, eh, anuncia la construcción de 650 nuevas aulas. Ella se la pasa anunciando construcciones, pero nunca se ven estas aulas que, que anuncian. Son como los jardines estos que prometió, las casas que iba a construir Macri a inicio de, de, de su gestión. 3.000 jardines bueno, por año. Claro, son, son promesas pero que nunca llegan a nada, porque no están ni siquiera la, las licitaciones para comenzar la construcción. Y la RETA eh, realizó un anuncio respecto a una plataforma online de geolocalización de los senderos escolares de la ciudad. Mira qué título que le mandó, ¿no? Que esto salió una fortuna porque involucra una, una plataforma, como bien dice el nombre, una aplicación especial, un sistema de alta tecnología de comunicación, eh, señalética, folletos, eh, sistema de comunicación de última generación para interconectar a varias fuerzas. Bueno, ¿para qué todo esto? Para marcar con póster de colores 204 senderos escolares a lo largo de 3.206 cuadras en la ciudad de Buenos Aires, para que vos vayas como por un caminito, como si te hubiesen tirado miguitas en el piso, como la, el cuentito de la bueno, una cosa así. Vos vas caminando y ves cada dos, tres pasos, fotitos que te indican en qué sendero escolar estás, ¿sí? Bueno, esta fortuna que se gastó acá, los chicos van por el centro escolar, llegan a clases y se encuentran con que tienen líquidos cloacales que los están filtrando adentro de las aulas. O, por ejemplo, eh, la, cuando llueve, las filtraciones son tan grandes que hay 10 tachos de basura juntando estas filtraciones adentro de las aulas y, e incluso en los pasillos, lo que hace que los chicos corran y se rompan la cabeza cuando se caen. Bueno, todo esto vos lo contás y suena raro. Nosotros pusimos los videos para que vean realmente cómo están yendo a clases esos chicos que, eh, por ejemplo, la reta gasta una fortuna en enseñarles los caminitos de colores, pero no en arreglarles las clases, las aulas, los baños, las estructuras edilizas de sus escuelas. Y mientras se gasta fortuna en, eh, ¿cómo me dijiste? Plataforma online. De... Plataforma online de geolocalización de los senderos escolares de la ciudad. En otras ah, palabras, es pintar bueno. de colores caminitos a lo largo de 3.200 cuadras por la ciudad para que vos vayas caminando y a lo largo de tu camino veas colorcitos que te van guiando para llegar al colegio. Nada menos con pintura juega el pro que ya estamos acostumbrados, cambiemos este, a que siempre tiene sobreprecio la pintura de cambiemos, ¿no? <risa> Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Sobre claro que todo. sí, Vidal, bueno, está acostumbrado al precio, 1.520% en latas de pintura, para una escuela ya pintada. Ahí está, mirá el dato. La escuela 1520%. de balcarte, esa quedó para la historia. Bueno, ahí la, ahí la tenés. imagínate entonces cómo serán los caminitos pintados de Larreta y de Mariucci Vidal, la plataforma online de geolocalización de los senderos escolares de la ciudad de Buenos Aires te va a permitir descubrir un mundo maravilloso seguramente por el que que se conducen los chicos a las escuelas y ahí bueno, ya lo que pasa dentro de las escuelas por ahí es más responsabilidad de los docentes para Mario. Mariana, te agradecemos sí. este contacto, ¿eh? Volvemos a Un abrazo grande con Pablo. Volvemos a encontrarnos